Lección 4. Preparados. Ejercicio 1. En la cocina hay una nevera. En el comedor hay una mesa con sillas. Tenemos muchas plantas en la terraza. La estantería y el armario están en el salón, al lado de la ventana. En el salón también hay un sofá grande y rojo. Siempre trabajo en mi despacho, porque tengo un escritorio allí. La butaca grande está en el dormitorio, al lado de la puerta. La cama también está ahí. La lámpara está en el rincón. En el baño hay una ducha.